Radio Alama en internet y las noticias de alama.com. Radio Alama en internet, una radio para compartir. Saludos a todos. Somos Elena Y, Rodrigo, iniciamos este comentario justo después de la presentación de nuestro director, Juan Cabezas. Efectivamente. Y ahora, bueno, nos centramos en un evento académico que tiene una pinta muy interesante. ¿eh? Va a tener lugar en Álama de Granada. Sí, el Seminario de Investigación sobre temas jurídico-penales de actualidad. Eso es. Y el seminario, para que la gente se ubique, será en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Álama. Los días 24, 25 y 26 de noviembre de este año 2025. Perfecto. Oye, ¿y quién lo mueve? ¿Quién está detrás de la organización? Pues mira, lo organiza la Asociación Cultural Alhama Universitaria. Y eh, colaboran también proyectos de investigación financiados por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Ah, bien. O sea que tiene respaldo. Sí, sí. Respaldo importante. La dirección la lleva Ignacio F. Benítez Ortúzar y la coordinación Gerardo Molina Gómez, ambos de alama Universitaria. Entendido. Y por lo que se ve, va a reunir a gente bastante destacada, ¿no? Pues sí. Académicos, profesionales del derecho, de universidades españoles y también de fuera. La idea es que sea un foro de debate, ¿sabes? Sobre los líos actuales del derecho penal. Claro, los desafíos. Y los temas suenan, ¿eh? Muy, muy actuales. Sí, sí, totalmente. Se habla, por ejemplo, del control jurídico penal de la inteligencia artificial. Eso es de plena actualidad. Uf, total. Y también de la protección de marcas, propiedad intelectual en la era digital. Vamos, lo que nos afecta día a día, casi. Sí, sí. Y luego temas más duros, como distintos tipos de violencia sexual o la responsabilidad penal de las empresas. Exacto. Son temas cruciales. Piensa en la inteligencia artificial. Su avance es tan rápido que plantea unos desafíos enormes, ¿no? A conceptos básicos como pues la autoría de un delito, la intencionalidad… Ya… Yeah. ¿Cómo atribuyes responsabilidad penal a un algoritmo? ¿O a quién lo creó? Precisamente. Es un verdadero rompecabezas jurídico. Y esto pues se va a tratar en el seminario. Entiendo. La tecnología siempre un paso por delante. ¿eh? Y lo de la responsabilidad penal de las empresas, aunque suene a clásico, ¿por qué sigue siendo tan relevante ahora? Bueno, es que el debate no para de evolucionar. Ya no es solo si las empresas pueden cometer delitos, que eso ya está más o menos asumido. Claro. Sino cómo hacemos para asegurar que esa responsabilidad sea efectiva de verdad. ¿Valen solo las multas? ¿Cómo? ¿Cómo encuentras al culpable individual en esas estructuras corporativas tan complejas? Ya, ya. Son preguntas gordas, ¿eh? ¿Para la justicia económica y social? Desde luego. Por eso digo que es un tema candente todavía. Vale. Veo que el seminario busca, digamos, profundizar, no quedarse en la superficie. Mencionabas también la protección de marcas y propiedad intelectual en lo digital y la violencia sexual algún enfoque específico ahí? A ver, en lo digital el problema es la facilidad con la que se copia y distribuye todo, ¿no? Proteger la creación, la innovación, es un reto constante. Sí, constante. Y en cuanto a la violencia sexual, pues se van a tratar formas muy específicas. Hablan de agresiones grupales, mutilación genital femenina, temas que necesitan un análisis jurídico muy, muy a fondo. Uf, temas muy delicados, muy delicados y que exigen respuestas penales adecuadas. Siempre pensando en proteger a las víctimas y en venir claro está claro la selección de temas va directa a los puntos calientes del derecho penal de hoy y todo esto eh cómo se organiza son tres días no sí el programa es bastante completo empieza el lunes 24 fíjate con una conferencia sobre el propio Marcos José Gutiérrez Ah mira volviendo al origen Exacto me parece una forma estupenda de empezar no poner en contexto cómo ha evolucionado el pensamiento penal y termina el miércoles 26 Eh, pues reflexionando sobre conceptos como el daño social, el bien jurídico penal… O sea, el fundamento último. ¿Qué protege realmente el derecho penal? ¿Y por qué? Justo eso. Una reflexión de fondo para cerrar. Muy interesante ese arco, del pasado al fundamento actual. Eh, si alguien viene de fuera, ¿dónde se puede quedar? Pues la organización recomienda el Hotel Balneario Alhama de Granada… Tomamos nota. Hotel Balneario Alhama de Granada. Correcto. Vamos, que es un evento de nivel, ¿eh? Que pone a Alhama en el mapa del debate jurídico durante esos días. Sin duda. La verdad es que concentrar tantos temas tan relevantes en un solo evento es, es destacable. Sí, sí. Genial nos deja pensando un poco en la capacidad de adaptación que tienen que tener nuestros sistemas legales, ¿no? Justo. Quizá la gran pregunta que flota sobre todo esto es, a ver, ¿puede el sistema jurídico penal con sus raíces históricas y tal evolucionarlo bastante rápido? ¿Puede dar respuestas justas y eficaces a estos cambios sociales y tecnológicos tan tan bestias del siglo 21 Uf, esa es la pregunta del millón, ¿eh? Una reflexión potente para cerrar. Pues sí. Y con esta reflexión lo dejamos por ahora. Nosotros seguimos preparando más comentarios efectivamente continuamos aquí trabajando bajo la dirección técnica de Juan Cabezas que ahora nos despide con la sintonía de salida. Hasta la próxima. Radio Alama en internet y alama.com. Información para compartir.